con la inteligencia inquisitiva de, de la, la humanidad, humanidad que tiene la oportunidad de contar su historia con, con contar contar su historia oír para quien quiero oindra más allá pasa allá, más allá? allá. To, to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 a algún lugar en el infinito donde quizás exista alguna otra comunidad como la nuestra, que pueda recibirnos y a lo mejor contestarnos, probando de ese modo que no somos los únicos en el universo. La composición química de la vida terrícola se deriva principalmente de unos cuantos ingredientes selectos. Los elementos hidrógeno, oxígeno y carbono son más del 95% de los átomos del cuerpo humano y de toda la demás vida conocida. De esos tres elementos, el carbono tiene la estructura química que le permite vincularse mucho mejor y más fuertemente consigo mismo y con muchos otros elementos de distintas maneras. De ello resulta en definitiva, el hombre eléctrico.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 Más rápido de lo que podemos imaginar, viaja nuestro mensaje en Internet a través de Delta 80 y el retorno del gigante radio show de mi amigo Gustavo Bolasini. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, frecuencia 0. Decimos que la vida en la Tierra es a base de carbono. Por lo que el estudio de las moléculas que contienen carbono se conoce como química orgánica. Curiosamente, el estudio de la vida en otros sitios del universo se conoce como exobiología, una de las pocas disciplinas que intenta funcionar, por lo menos hasta el momento, sin datos de primera mano. Sin embargo, los que la aplican dicen, aleluya, igual. Lamo La In case you're not familiar with the uh, lineup of the group, we have Steve Marriott on vocals and guitar, Peter Frampton on vocals, guitar and organ, Greg Ridley on vocals and bass, and Jerry Shirley on drums. And this next is "Hallelujah, I love her So) <laughs> cuando miras al infinito hasta donde puedes pensar sin cansarzar do do donde no llegan los ojos donde tú no llega los ojos, ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz, voz. voz. hacia nuevos universos viaja el mensaje de philip hacia nuevos universos y en el portal triple de www.rockprogresivoradio.com.ar de mi amigo Marcelo Cébola allí estamos también junto a 7 octavos Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70 y tantos otros programas de rock progresivo y sinfónico ¿sí? y radios tan importantes como Mexicali Proc, Oral Moon y Delicious Agony allí está Frecuencia Cero representada por Big Bang ¿Es la vida algo especial químicamente hablando? El principio copernicano diría que probablemente no lo sea. Los extraterrestres solo necesitan parecerse a nosotros en modos elementales. Uno puede apostar a que si hallamos vida en otro planeta estará compuesta de una mezcla similar de elementos. A menos que se trate de un desierto castigado por el viento donde solo se vean matas rodando.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 88.9 FM Raíces en La Plata 89.3 FM Camco en Santa Fe 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos y 90.9 Radio Caleuche en Esquel, provincia de Chubut Basta considerar que los cuatro elementos más comunes en el universo son el hidrógeno, el helio, el carbono y el oxígeno El helio es un elemento inerte Pero los tres elementos restantes son los esenciales constituyentes de la vida terrestre. Y si miramos a nuestro mundo hoy, parecería que al mezclarlos no se obtiene otra cosa que el infierno en un balde. And it's holding up While the fire lights are glow, Strange shadows from the front He flies open A of I will not forget you if you will not take the chance Sail again but least the try So to be my shoe -wide, Strategy was a strength, not disaster. its light not the master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 que no es probable que un organismo alienígena sea ridículamente más grande comparado con la vida como la conocemos ahora. Hay razones estructurales coherentes por las cuales no deberíamos esperar hallar alguna forma de vida de monstruoso tamaño. Pese a ello, no podemos evitar que Hernán Llunes sueñe con toparse en algún planeta con al menos una valquiria ¡Valkiria! ¡Valkiria!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 ...aún ignorando las limitaciones ingenieriles que tiene la materia biológica... ...podemos considerar que habrá un límite en el tamaño de un extraterrestre... ...con solo pensar que debería tener control de sus apéndices... ...concretamente, su tamaño estaría limitado por su capacidad de transmitir señales... ...dentro de su cuerpo, para una criatura de tamaño descomunal... Quizá la música muera sola. Such jumbled sticks stay Through dictated ways The bar line slash like red tape Across the manuscripts of life All its melodies trapped in templates And designer cultures now the tiger hasta donde puedes pensar sin cansar de pensar, pensar. Do, do, do, donde no llegan los ojos donde no llegan los ojos, ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz, voz, voz, voz, voz hacia nuevos universos viaja el mensaje de Philip un organismo extraterrestre de tamaño extremo como por ejemplo la órbita de Neptuno, que quisiera sencillamente rascarse la cabeza tardaría unas 10 horas en hacerlo. Ese comportamiento tan aletargado sin duda constituiría una limitación evolutiva. Como ejercicio se puede pensar en una columna de pez. Millones de años. años La ciencia lo denominó la gran explosión Más comúnmente El Big, Big Bang Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de pensar en formas de vida que podrían existir en el universo es el referido a la inteligencia en la ciencia ficción, mayormente, los alienígenas son criaturas malignas que aterrorizan a terrícolas muchas veces en búsqueda de átomos de hidrógeno de las moléculas de agua. Sin duda, un poco estúpidos, dado que bastante antes de llegar a la Tierra podrían obtener en Júpiter 200 veces más hidrógeno puro que el que hay en nuestro planeta.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 A la lista de rock progresivo La Lata y a la lista siempre rockeros nos veremos, por supuesto, en Premiata Fornería Marconi en Merillion, ¿sí? A José Luis Castaño, a Roberto Puliche, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Quique Cualiano de Gigantes Gentiles, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia.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 Por supuesto, Edgardo Auciello es sí, el arma mata. Edgar y Leo Montenegro supervisan. Eh, se dice que cuando supervisan eh, no hacen nada, pero bueno, esa es otra historia. Ellos lo suben. Muy bien. En la conducción Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire Hernán Yunes, se multiplica. Dirección General Hernán Daicich. Colabora aquí en el piso Lucas Darwich, ¿eh? Un genio. Y Javier, que cobra todas las travesuras de Lucas, por supuesto. Una realización BI asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigban.com.ar o visitar nuestra página bigbanradio.com.ar También estamos en Twitter, Facebook, flipboard Tumblr, TuneIn y Radiosnet de Brasil y también de Argentina y nuestra app que está en Google Play, Bigman Radio que pueden descargar de allí. ¿sí? Un gran saludo a Cristian de Farco, ¿no es cierto? Sí, que nos ayuda también. Será hasta la semana que viene. Chao.